l の n i e 私の t o d す。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 l l o r o con las mascursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción.、Y、lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad. レ o ェンド g o todo ピアノ。